para poder entender que todo no es solamente una ma una mañana trágica, sino que es un proceso donde quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante la conducción de la provincia no tomaron ninguno de los recaudos ni abrieron las posibilidades de diálogo ante temas sociales como lo es sociales y políticos como es ...una reforma constitucional. Para tener en claro los temas... ...uno es el conflicto docente... ...un conflicto... ...que venía desde hace tiempo... ...viene desde hace tiempo... ...un conflicto que no encontraba... ...canal de... ...de solución... ...un conflicto... ...que... ...en forma unilateral... ...el gobierno... ...de Jujuy decide... ...romper la discusión salarial y a partir de ahí eh, comienzan la semana pasada eh, donde se profundizan las protestas y empieza también la represión en algunos lugares que aún sin corte de ruta, como fue el caso de Purmamarca, reprimen y detienen a compañeros y compañeras docentes. Este fue eh, uno de los uno de los temas conflictivos que se vinieron llevando adelante. En el medio de esto aparece una reforma constitucional de la provincia de Jujuy que para que todos tengamos en claro, una reforma de una constitución de más de 200 artículos y que arranca el 22 de mayo. Y sin un mes, sin ni siquiera un mes de debate, se termina cerrando el debate con consecuencias gravísimas de afectación a los derechos naturales que tienen y derechos positivos que tienen no sólo la sociedad, el movimiento obrero o los pueblos originarios. Y esto lo queremos remarcar porque no es un día el problema, sino es una sucesión de días donde las organizaciones sociales por su lado, los pueblos originarios por su lado y el movimiento obrero han realizado manifestaciones, han hecho petitorios desde hace más de 15 días pidiendo participar de las fórmulas o de la reformulación, mejor dicho, de la nueva constitución que se estaba planificando en el territorio jujeño. Esto no pudo ser, el diálogo no existió, el diálogo no existió, y no existió a tal medida que el propio presidente del partido justicialista en un reportaje dice que acompañaron porque total el gobierno provincial tenía los votos. Cosa que deploramos desde acá, porque se debe haber dejado testimonio de lo que el movimiento obrero estaba planteando, lo que estaban planteando los pueblos originarios y lo que estaba planteando la sociedad toda, o en su gran mayoría, la sociedad jujeña. Por eso, eh, el proceso no es solamente la represión de los últimos días sino que es un proceso de falta de diálogo, de una práctica sistemática que se llevó adelante y que culminó en estos días que todos hubiéramos querido de que no pasaran recién el día martes a última hora a última hora el gobernador convocó para sacar de la reforma constitucional que ya se había aprobado tres artículos que afectaban a los pueblos originarios y uno que afectaba también a los derechos de protesta. Eso eso no puede ser una reforma constitucional. Eso no puede ser, no es un método, ni las mayorías circunstanciales democráticas que da una elección ganada por el 50% de los votos, da legitimidad social y política a una reforma constitucional. Una cosa es reformar una ley, otra una cosa es sacar una ley y otra cosa es una reforma constitucional que debe ir acompañada de un gran consenso social. Cosa que no ocurrió y cosa que de un día para el otro tampoco se podía resolver en el medio de esto la regional de la cgt la regional de la cgt insistió insistió en reformular estas estas cuestiones insistió en que había que resolver el problema docente y tal es así que en el día de ayer Fue la misma regional de la Confederación General del Trabajo que llevó al gobierno un petitorio, un petitorio para terminar con el conflicto docente. Hoy a la mañana hubo una reunión con la totalidad de los gremios docentes y es muy probable que como garantía de la CGT, con la garantía de la CGT, el, los gremios docentes de la provincia de Jujuy estén acordando y resolviendo su largo conflicto que se llegó a este punto, vuelvo a repetir, producto de la intolerancia y la falta de apertura que tuvo el gobierno de, de Jujuy. Y esto lo queremos decir y lo queremos aclarar porque sistemáticamente se echa la culpa de lo que pasó en el día de ayer. La violencia no la propicia a nadie Pero la violencia se evita con con la posibilidad de diálogo y de encontrar pacíficamente los caminos para llevar adelante cualquier cualquier tipo de reformulación o modificación sobre todo de algo tan importante para una una sociedad que es la Constitución. Por supuesto, los compañeros van a van a abundar porque detrás de esto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 a muchísimos argentinos que fueron muertos en distintas movilizaciones. Por más que nos aprieten, por más que digan que van a hacer la reforma más rápido si llegan a ser gobierno, nosotros vamos a ser los primeros en salir a la calle porque estamos viendo que no están implementando en un montón de provincias. Nuestro gremio tiene un compañero detenido hace un año, tres meses, en San Nicolás, Secretario General del Sindicato de Camioneros y concejal del Frente de Todos. Detenido en, un, en una seccional San Nicolás, por un intendente del PRO por llevar adelante una media fuerza legítima en contra de una empresa que tenía trabajado en ese negocio y bueno, te quieren condicionar, condicionar no salir a la calle en prohibir las protestas bueno, se equivocan se equivocan una vez más como fue en el 2001, como fue en el gobierno, creo que el peor gobierno de la democracia cuando fue el de Macri que intentó una reforma laboral así que reiterar lo dijo Héctor, seguramente las preguntas vamos a, a responder apoyar el paro de 48 horas que están llevando adelante los compañeros la Secretaría Regional de Jujuy y creo que ya de hecho con esta con esta conferencia de prensa, con los trabajadores que han venido a escuchar con lo que está pasando en Jujuy ya la Secretaría están en alerta por si se llega a, a profundizar la pelea de los compañeros hermanos jujeños y jujeñas yo no puedo entender cómo como ese señor que gobierna legítimamente la provincia porque fue votado por la gran mayoría de los jujeños pero también nosotros fuimos votados y los compañeros de Jujuy para defender los intereses que representa así que por más que se haga una tapa más o menos de Clarín o la nación culpando siempre culpan a, a, a distintos sectores de la política y fundamentalmente del peronismo hoy sale, hoy se lo acusa al kirchnerismo y aparte ya un sector de la izquierda yo no viajé ayer porque se paró junto no había aviones para viajar, si no puesto también ni palo, ni mollano incitando la violencia así que esta CGT cuando asumimos, el compromiso fue este, estar al lado de cada conflicto que haya en el país y no vamos a no vamos a bancarnos que estos tipos vengan a apretarlo Eh, hago esta ley prohibida en Tizona, ¿quién se come a tal tipo? Por eso es importante este este esta charla que estamos teniendo todo el movimiento obrero organizado. Ahora vamos a movilizar otros sector del sindicalismo a la casa Cucuy, hay que estar en la calle, movilizado porque sabemos que vienen a, a querer sacarnos los derechos a los trabajadores, pero se van a encontrar una gran resistencia, ¿no? de los trabajadores y del movimiento obrero. El paso acá de Cucuy. Bueno, buenas tardes a todas y todos los compañeros que están presentes en esta conferencia de prensa que es muy importante para nosotros, como lo es en este momento para todo el pueblo argentino porque quien es el que no está pendiente de los problemas que tenemos en los distintos lugares? Pero la verdad que le debería dar vergüenza lo que están conduciendo esa provincia cuando se escucha el salario de un docente o de cualquier empleado. La verdad, me asustaba cuando veía un básico de 29 mil pesos, de 30 mil pesos. Esa es la realidad. Entonces, por protestar eso, reciben lo que reciben. Ahora, a mí me gustaría que los medios en necios también sean prudentes y que sean sinceros, con, con no solamente la, la, la, la represión sino con aquellos que nos hacían correr, ve pocas vidas que yo quería que no le yo, no, mis hermanos, infiltrado gente que eran los que también eran los que provocaban para que le daran la posibilidad a que los repriman. Había de todo. Entonces, creo que el movimiento obrero de Jujuy ha dado muestras claras de que los problemas se solucionan con diálogos. Y el diálogo tiene que ser lo fundamental, porque en este conflicto no puede haber la, la inestabilidad que hay hoy, emocional, política e institucional. Entonces, hay que buscarle la solución, y la solución no se, no se encuentra en los tiros ni a los palos. La solución se encuentra escuchando cuando alguien protesta, sentarse a los que representan lo que es el CGT, de la provincia de Jujuy que se puso al frente de esto y estaba en el pleno diálogo cuando sucede esto así que esperamos que los que gobiernan este se, se metan en este tema y que solucionen los problemas no en sacar derechos ustedes se imaginan que sin derechos si hoy el básico es de 29, 30 mil pesos lo que va a ser sin derechos también creo que es lo que ellos se tienen que abocar a solucionar Y no a fijarse en lo que es, cómo llegamos a, a un cargo para después ejercer lo que estamos viendo. Porque esta es la realidad.